Cercano en buenosaires.gob.ar barra unidades febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el barrio, el show periodístico de radiográfica. Faltan 13 minutos para las 11 de la mañana. hablamos Hablábamos del de Banco Interamericano de Desarrollo, de Latinoamérica, de Sudamérica y nos vamos a la hermana República del Paraguay. Uh -huh. Un caso del que realmente no se habla, que ha trascendido poca información. que No tuvo in... la relevancia mediática que debiera. Claro, tiene... Eh, a ver, reviste una gravedad institucional por lo que ocurrió en el Paraguay y por las decisiones y medidas y sobre todo las comunicaciones que ha dado el gobierno paraguayo, pero obviamente implicada la Argentina por quienes fueron víctimas de esta situación. Así es, hubo un operativo militar en Paraguay y terminaron asesinadas dos niñas argentinas de 11 años nada más. Sí, obviamente esto fue celebrado por el presidente Abdo Benítez y con el correr de los días se determinó, bueno, justamente que estas dos eran dos niñas, dos inocentes que terminaron, bueno, dando su vida en este en este operativo militar. Estamos en comunicación con Eduardo Suárez, el integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina para que nos cuente un poco acerca de este caso tan terrible. En Paraguay. Buen día, Eduardo. Acá, Leila y Lautaro, te damos la bienvenida. Buen día, Leila. Buen día, Lautaro, el equipo y, y buen día a la audiencia. Bueno, contanos un poco, Eduardo, acerca de, de este caso. Eh, tuvo mucha eh, repercusión a nivel a nivel internacional. No hubo organismos internacionales que eh, hablaron sobre el tema, que lo pusieron en evidencia. Pero, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento acerca de esta de estos dos asesinatos? Bueno, evidentemente. Eh... Ir, empezando con con la génesis de esto, que es que este hace unos 10, 12 años, producto de las atrocidades que venía cometiendo el Estado paraguayo contra sus campesinos, para que tengan un, una idea de la audiencia, el problema de Paraguay es la tierra, no se olviden de eso. El mm -hmm. problema de Paraguay es la tierra. A diferencia de la Argentina o Brasil, donde nuestras clases obreras industriales han protagonizado, han protagonizado grandes cambios, grandes gestas, en Paraguay es el campesinado. El campesinado está muy ligado a la tierra y desde hace, de hace unos 20 años o 30 se ha iniciado una ofensiva muy grande por parte de los grandes latifundios, los brasilguayos, como llaman ellos, que son los latifundistas brasileños y paraguayos, argentinos también, que eh, ha iniciado toda una una ofensiva expulsando de a cientos de miles al campesinado paraguayo, cruzando, matando, asesinando, este quemando plantaciones etcétera con toda esta historia del monocultivo, este, transformando grandes selvas en, en llanuras con soja. Bueno, todo eso ha generado eh, un nivel altísimo de lucha, de lucha, de, de represión y también de resistencia. En ese marco este de las entrañas de un, de un partido de izquierda que llamó el partido Patria Libre, que fue también exterminado y gran parte de sus dirigentes cumplen grandes condenas seis de estos dirigentes campesinos estuvieron en Argentina y nosotros los defendimos en juicio de extradición eh, nace en el, eh, el ejército del pueblo paraguayo Son, eran en ese momento adolescentes, chicos de 18 19 años en su casi totalidad campesinos eh, porque justamente el partido paz de libre tenía una inserción muy grande en el campesinado. y empiezan sus operaciones y su, sus sub militares ahora uno 12 años este mmm, se producen grandes matanzas de campesinos y de militantes y la gremial de abogados interviene en eh, para tratar de sacar de la zona de conflicto, esto es muy importante que lo sepan, sacar de la zona de conflicto a los niños, uh -huh. a los niños de militantes, porque ya había habido la experiencia del hijo de Carmen Villalba, que fue asesinado, y varios chicos más, o niños que eran secuestrados por el ejército, puestos en, orfe, en orfanatos, y este siendo sometidos a extorsión sus padres. Si sus padres no se entregan, no les devolvemos los, los niños. Así que sí este la gremiial la a usó su, sus influencias para poder sacar varios niños niños de presos niños de, de campesinos que están casi todos instalados eh, algunos en la en Puerto Rico entre eh, y también madres embarazadas varias familiares de presos que habían sido hostigados empresas madres embarazadas estaba Laura Villalba Y eh Miriam Villalba uh -huh. eh esas madres parieron a sus hijos en la Argentina en misiones o en Cladina eh, eh entre esas niñas y niños estaban eh Lilian y María del Carmen Villalba, que tienen apellido de sus madres uh -huh. sus padres biológicos no les conocemos la identidad, pero sí sabemos que son militantes del ejército del pueblo para Todos estos niños y niñas fueron creciendo en nuestro país, son argentinos. Son, eh, algunos no, algunos nacieron y tienen documentos paraguayos. Estuvieron escolarizados y hicieron toda su vida en la Argentina. Entre ellos estas dos niñas. Estas niñas ahora a esta edad, eh, en Puerto Rico, vivieron en un lugar donde a meta hasta el río y el río... ...cruzando el río hasta Paraguay. Uh -huh. Decidieron ir a ver a sus padres eh, biológicos... ...y en ese camino fueron capturados... ...por el ejército, no es cierto que el ejército atacó un capadento... ...en realidad en el lugar donde estaban las esperando a sus padres... Uh -huh. eh, ...en un operativo que obviamente sabían de quién se trataba... ...para que tenga una idea la audiencia... Las tareas de inteligencia según Costa en los expedientes se hicieron hace ocho meses durante ocho meses se desarrollaron tareas de inteligencia para detectar supuestos campamentos el ejército pero paraguayo no tiene campamentos porque además este no no tiene el sistema de la guerrilla colombiana por ejemplo el ejército pero paraguayo son gente del pueblo que están son campesinos si no necesitan hacer campamentos al estilo de ejemplo, de la guerrilla colombiana. Claro. Eh, y eh, atacaron ese lugar, secuestraron a las niñas y las sacrificaron a balazos. Claro. Las vistieron con uniformes impecables del propio ejército que cuando uno lo ve este que esos uniformes no tienen ni, ni, una, ni un ni un de un rasgo, Es decir, las mataron y les pusieron los uniformes <coughs> Al estilo, Eduardo, falso positivo de lo que sucede en Colombia, ¿no? Al estilo falso positivo, Leila, exactamente. Al estilo falso positivo. Le pusieron los uniformes, eh, perdieron, entre comillas, suponiendo que haya habido en algún momento la filmación del ataque, que es un protocolo de todas las Fuerzas Armadas, no, o sea, hasta la hasta la este la ejecución de Mil Laden se ha filmado. Es decir, todas las Fuerzas Este, así de despliegue rápido, firman su ataque y, y las fuerzas de tareas conjuntas Paraguay también, no aparecen las filmaciones, eh, y entonces fraguaron ese enfrentamiento, donde las únicas muertes son estas dos nenitas, donde no hay heridos por ningún lado, donde además en un ataque de las fuerzas conjuntas en un en un campamento hubieran muerto mucho más gente, uh -huh. eh, y esta historia que nos hace creer el presidente paraguayo en general y el general Grau, el comandante de todas estas fuerzas, es este, directamente una justificación, primero intentaron elevar la edad de las nenas, hicieron todo lo posible para elevar la edad de las nenas. Las identidades y las edades las divulgó la Gremial de Abogados. Ellos las sabían, pero no las divulgaban. Y bueno, sí. en este marco, después de tanto esfuerzo que hicimos, tanto nosotros como las familiares, se enterraron a las nenas y trajeron ahora a, a, a Asunción, Quemaron las ropas, las ropas que nosotros vimos en todas las fotos, las quemaron porque hicieron que eran residuos patológicos sí. y por lo tanto hicieron desaparecer todas las pruebas, ¿no? Absolutamente todas las pruebas. No querían entregar los cuerpos, tuvo que intervenir y en eso tenemos que reconocer eh, la intervención activa del cónsul argentino en Paraguay que por supuesto lo sacaron a patadas también el juzgado junto con los colegas nuestros y los familiares el equipo estuvo siempre a la cabeza, siempre acompañando y bueno, en ese marco originó también una, una una una respuesta muy muy dura de parte de la cancillería argentina porque además este yo tuve varios enfrentamientos con funcionarios y con periodistas, yo creo que ellos decían los documentos son truchos, ellos decían Mire, van a tener un problema serio con con el gobierno argentino porque esos son documentos extendidos por el registro civil, tanto las partidas de nacimiento como los DNI. Si ustedes están diciendo que el gobierno argentino recluchó documento a hijas de guerrilleros, se van a comer un, un, una, una prece por parte de, de la diplomacia argentina, lo cual ocurrió, por supuesto, al segundo ocurrió. Uh -huh. este, en fin, lo que han hecho ahí es toda una falsedad. Eh, el 28 de agosto hay una orden judicial de rastrear... Eh, de rastrear ese supuesto campamento y la ejecutan cinco días después uh -huh. durante todas las tareas de inteligencia no hay ninguna ninguna referencia que existan niños en la zona claro. porque además hay un protocolo expreso de que las fuerzas eh, armadas no pueden actuar si si hay si hay niños y lo último que les quería decir porque ellos están corriendo la bola de que es que recluta niños para usarlos como escudos humanos o integrarlos a las fuerzas. Lo que les quiero decir es esto. La General de abogadas eh, conoce eh, muchos militantes del PP. Todos los militantes que conoce están presos o fueron muertos. Uh -huh. No conoce militares activos actuales. Hay más de una veintena de presos del PP y, y, y, y probablemente la misma cantidad de muertos. Uh -huh. Entre los muertos y los presos, en ningún momento hay menores de, digamos, de 20 25 años. Claro. Entonces, a ver, eh, ¿por qué nos tenemos que guiar nosotros? Nosotros nos guiamos por los documentos, que los documentos dicen que recientemente la edad de las niñas, esos documentos son indubitables, son del, del Estado de la Nación Argentina, y nos tenemos que guiar por los elementos que tenemos, que son los presos y los muertos. Sí, nosotros lo nos vamos a, a reprocharle... A, a, al Estado paraguayo lo que le reprochamos que viola su propia Constitución, su propia ley y los tratados internacionales al utilizar las Fuerzas Armadas y, por supuesto, los asesores colombianos, israelíes y norteamericanos de la USAID para reprimir en su propio territorio. Pero en los combates francos son combates francos. Uno no puede reprochar en un combate del muerto. Ahora, en ningún momento apareció niño. Si es un invento que sacan ellos ahora para tratar de justificar lo que es imposible, justificar que es un asesorato sumario de los meninas. Claro. Eh, Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, excelente, saluda. Lautaro. Eh, ¿Cómo ha intervenido, eh, vos mencionabas al cónsul argentino, eh, en qué medida, no sé si esto ya está sucediendo, se vuelve un problema ya diplomático entre los países? ¿La embajada argentina en Paraguay o el gobierno argentino toma cartas en en el asunto? Bueno, en, en primer lugar, la gremial fue muy dura con el gobierno argentino, eh, nuestra, digamos, diplomacia subterránea, uh -huh. este dura y agradecida también, o sea, nobleza unida. Eh, nosotros tenemos que agradecer a funcionarios de menor rango de la cancillería que nos escucharon, que pusieron colegas de la cancillería a disposición argentina, Eh, de los familiares, de alguna manera nuestra también, y se ve que el cónsul argentino recibió órdenes expresas de estar con nuestra compañera, colega paraguaya, Daisy Hidara, que es abogada de varios